Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Noviera quiero yo. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Noviera quiero yo. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres con Yo te espero a la salida Y es cuando llega tu papá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia No quien quiera quiero yo Cuando he logrado estar contigo Después de tanto esperar Yo le doy plata a tu hermano Pero ese nunca se va Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia te la quiero yo Si tú no te decides pronto Yo ya me voy a cansar Y como tu hermana vieja Soterona quedará Yo no quiero media novia Yo no quiero, yo quiero, oh, yo no quiero, quiero me Yo no quiero me llenarla Yo no quiero me llenarla ya. No quiero yo.